11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como cada lunes aquí en La Mar en Coche, y con la novedad de lo ocurrido el día viernes, con la información sobre la mesa para poder analizarla, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha realizado esta audiencia pública en Washington para tratar justamente las afectaciones al derecho a la comunicación como consecuencia de los decretos de necesidad y urgencia del macrismo, avalados por el Congreso luego, modificando un poco el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Santi, buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien. Puntos centrales de lo ocurrido el día viernes, entonces, allí en Washington. Exacto. Una evaluación de lo sucedido y una pregunta, un interrogante sobre el futuro sobre el futuro el cercano. Es decir, ¿qué pasa ahora después de、eh, que la ley de servicios de comunicación audiovisual fuera discutida en la CIDH?、Eh, incluso. Una, un detalle personal para volver un poquito más risueño este recorrido. ¿Qué pasa después de que conseguiste tu primer、eh, hashtag en Twitter? Es decir, que tu primer、eh, hashtag sea trending topic. Eso quise decir porque con, con algunos amigos y compañeros, como Jimena Tordini, propusimos un hashtag que fue eh, tercer eh, tema más discutido en Twitter el viernes por la mañana. Vamos todavía, q u é fue. Eh, era LSCA L-S-C-A en CIDH. Era bastante complicado para no decirle ley de medios. para Y así resumir, todo le fue bien. Así todo le fue bien Y a pesar de que algunos、eh, nos dijeron, uy, yo t u v i t e bajo otro hashtag. entonces, lo que quiero decir es que no pasa nada después de eso. Pero, pero sí vamos a usar esta idea de, de cuánto el cenáculo habla mucho. Eh, y muy intensamente de algo, y qué dificultad tiene eso para entrar en la agenda masiva, que puede ser la de los medios o la de la vida cotidiana. Y es, hay una barrera ahí muy difícil de resolver、eh, en términos de no sólo de cuánto nos importa esto a unos pocos y qué poco importa a muchos, sino、eh, qué implicó eso, cómo fue evaluado en, eh, eh, en las estrategias de quienes expusieron el viernes en la audiencia pública. Efectivamente, se realizó. Eh, en un contexto especial, esta audiencia pública, lo que hay que leer es: en primer lugar, la CIDH, es decir, la, com la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le da lugar a un reclamo de una serie de organizaciones sociales de Argentina、eh, respecto de un conjunto de acciones que ha llevado adelante un nuevo gobierno a muy poco tiempo de iniciado. Ese es el primer elemento para leer, muy impactante, porque efectivamente. Eh, reconozcamos que lo que no había que esperar del viernes era la revolución, ni mucho menos, y, pero sí hay una cuestión de impactos potentes,、eh, como por ejemplo eso: no habían transcurrido 100 días del gobierno de gobierno Macri cuando la CIDH resuelve dar lugar y plantear una fecha. A partir de ahí, todos pudimos especular durante algunas semanas con qué iba a hacer el gobierno con eso. Podía hacer varias cosas, por ejemplo, deslegitimarlo mandando solamente al,、eh, al representante del Estado argentino en la OEA. No fue lo que hizo. Y eso es bien interesante,、eh, entonces, como primer elemento. Pero también se hizo en un contexto especial porque era el viernes, es decir, menos de 48 horas después de que fuera aprobado el DNU. 267,、eh, que reformó el corazón de la ley de servicios de comunicación audiovisual, de que, que se hiciera como planteamos en, con algunos compañeros aquí en la programación de la tribu que me entrevistaron durante estos días, de un modo bastante vergonzante, digamos, ¿no? Se hizo a mano alzada、eh, para que no quede registro de quién votó qué. Con muy poca intención de hablar de lo que tenían que hablar durante la sesión por parte de los legisladores y como tratando de resolver eso rápidamente, ese trámite bien expeditivo、eh, que implicaba, insisto, una cuestión que también nos permite leer cómo el kirchnerismo generó una serie de cuestiones que ahora son como un perro que se muerde la cola.、Eh, porque, por ejemplo, la, el conjunto de medidas cautelares presentadas en, distintos,、eh, sedes, en distintas sedes del Poder Judicial para que no entre en vigencia. El decreto, hasta no tener una cuestión resuelta como la del miércoles pasado,、eh, fue digamos, por la reforma de la ley de cautelares que realizó el gobierno anterior, implicó que entraran en vigencia enseguida.、Uh -huh. Y、eh, haber cambiado la ley que establece que el rechazo de los DNU、eh, deben ser por las dos cámaras, sino que no alcanzara con una sola como antes, también implicó que ahora ya está. El decreto 267, y son cambios que hizo el kirchnerismo y que terminaron de establecer ese círculo vicioso del perro que se muerde la cola en ese contexto. Bueno, la cuestión es que nosotros podríamos discutir formas y fondos de lo sucedido el viernes, incluso de lo sucedido desde que asumió Macri, pero me parece que la clave está en pensar cómo seguir. Es decir, vamos a analizar lo que pasó, vamos a analizarlo como un acontecimiento en sí mismo, pero creo que es central salir de la descripción de la tristeza, si se quiere, del malestar. えー、eh Para poder pensar cuáles serían los nuevos pasos en el camino este, por venir. Porque uno podría sintetizar lo sucedido desde el, la asunción de Mauricio Macri hasta el viernes pasado en materia de políticas de comunicación con la siguiente frase: Pasamos de la derrota de la política de comunicación a la política de la derrota de la comunicación democrática. Ese sería como el resumen que incluye todos los decretos que ya analizamos acá, todas las medidas en materia de políticas de comunicación, lo que sucede en torno a fútbol para todos. Y lo que sucede en el ámbito internacional. Ahora bien, es necesario darse cuenta que el futuro llegó, que eso es un palo, pero que hay que hacerse cargo y que hay que pensar qué hacemos con eso. La audiencia que fue pedida por el CELS y a la que luego sumó varias organizaciones, para resumir, la coalición por una radiodifusión democrática estuvo allí también representada, ante la CIDH por los decretos de Macri que cambiaron la ley audiovisual. Eh, respecto de tres elementos centrales, la autoridad de aplicación, el reemplazo de una autoridad、eh, diversa y plural en su configuración en el texto de la ley por una absolutamente centralista y dependiente del Ejecutivo, la flexibilización de los niveles de concentración de la propiedad y la exclusión del mercado de cable en, de, de la regulación de la ley audiovisual, tuvo. Una performance, un desarrollo que es propio de ese tipo de, de situaciones, de audiencias en distintos organismos de la CIDH, pero que profundiza un, una foto, d a m o s cristaliza una foto actual de cómo vemos. Eh, los que estamos in inmersos en esta cuestión, el proceso. De un lado los peticionarios, de otro lado el gobierno. Y esa foto cristaliza no la idea de la grieta planteada por el Diario la Nación en los últimos días, materializada en la visión de la ley audiovisual, sino en la concepción de la información,、uh -huh. como bien público, bien social, por un lado, como mercancía、eh, y en pos de garantizar el funcionamiento competitivo por el otro. De un lado estaban los peticionarios, ese es el nombre. Que le da la CIDH a, los, a, a esta situación, ese, ese, ese lugar vacío que toma sentido de acuerdo a quién lo integre, que estaba comandado por el director o presidente de, del CES, l que es Berbisky,、eh, que incluía a a l g unos miembros del CES. l Eso es interesante marcarlo, ¿por q u e estaban ahí algunos que estaban? Como Damián Loretti, que además de ser vicepresidente de AMARC, es miembro del c e l y Martín Becerra, que también, además de ser un especialista、eh, de análisis de políticas de comunicación y otros avatares,、eh, es miembro del c e l por eso podía estar allí. Y... Un resto de miembros que daban cuenta de los ejemplos de aquello que Loretti y Becerra describieron claramente, como son los representantes de las universidades, del sector cooperativo.、Eh, y de y, las pequeñas empresas. Y de las pymes, exactamente. Del otro lado, el Estado. Ahí creo que hay un problema para definirlo. Yo creo que es mucho mejor pensar en el gobierno, más que el Estado argentino, que en primer lugar desarrolló un panel, digamos,、eh, construyó un equipo. Que le hablaba a la OEA, claramente le dio entidad política a la representación, no mandó solamente al, al representante de, de Argentina frente a esa instancia, y que además le habló a la OEA en el sentido de los dos、mm, funcionarios que invitó y sentó allí, que, eran, que fueron relatores de libertad de expresión de la OEA, que generaron alguna sorpresa, no solo porque lo integre, porque integran ese equipo, sino también por sus performances. Son,、eh, Estaba allí a b r u c h el ministro de Derechos Humanos y Diversidad,、eh, Miguel de Godoy, que es el, el director de Erenacom, estaba Silvana Judici, que en, en la estrategia más inteligente del gobierno no habló durante la audiencia, y luego Santiago Cantón, que es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. y Eduardo Bertoni, que es reciente funcionario del gobierno nacional de la Alianza Cambiemos, que son además ex relator de libertad de expresión. Para Brujo, una situación incómoda que mientras tanto tenía que estar explicando las empresas offshore, ¿no? Que tiene. Exactamente, digamos. Uno pensaba que conociendo la internilla de la cuestión, y que n o viene al caso de la, del análisis, había muchas personas incómodas en ese lugar porque se conocen entre sí mucho, porque han trabajado, y digo, de los dos lados de la mesa,、eh, y también incluso en la mesa、eh, del centro, en la que Arquimédicamente administraba el conflicto, como el propio relator de libertad de expresión, nuestro amigo Edison Lanza,、eh, pero también. Eh, estaban incómodos por el propio contexto de cada quien. En este caso, los funcionarios del gobierno、eh, gestionado por la Alianza Cambiemos, a partir de esta cuestión de、eh, las cuentas offshore que les van apareciendo como topos. A mí se me hace esa figura de los dibujitos animados donde un topo va escapando por abajo de la tierra y emerge, lo pisan y vuelve en otro lado. Bueno, analicemos la estrategia de ambos, los peticionarios y el gobierno. La estrategia de los peticionarios fue, para mí,、eh, muy clara. Muy、eh, pertinente y bastante exitosa, en el sentido de que dej buscó dejar en claro cuáles son los impactos negativos que tiene la política de comunicación implementada por el gobierno de la Alianza Cambiemos, se, se, se anticipó a, una, a lo que era esperable e haría el gobierno, que es no hablar de los decretos. Pero hablar del pasado, de hecho, en los planteos de los peticionarios, fundamentalmente de Martín Becerra, apareció la idea: no venimos acá a analizar la implementación de la política, de la que fuimos muy críticos, porque eso no podía evitar que el gobierno hiciera eso luego, pero ya le habías marcado la cancha diciendo: insisto en que esta audiencia fue convocada para hablar de los decretos.、Uh -huh. Y me parece que、eh, tuvo, por un lado, solidez argumentativa. Las exposiciones fueron muy sólidas en un, concepto, en un contexto muy complejo. Las reuniones duran una hora, no esta. Todas las reuniones en esas instancias tienen veintipocos minutos cada actor y hay un espacio de preguntas. Y tenés a b o r b i s k y Y además está el perro como presentando a todos los, los expositores. Pero digo, básicamente se construyó una base muy sólida, las, la exposición de Loretti, dando cuenta de por qué. Las decisiones del gobierno argentino incumplen estándares de libertad de expresión y la DB e e c e r r a marcando la centralidad de、eh, la concentración de la propiedad como un problema para la、eh, libertad de expresión. Y luego, con el resto de los, de los miembros del equipo, dando cuenta de cómo en cada caso, en cada sector, esto afectaba a las universidades que fueron corridas de un plumazo de la instancia de toma de decisiones, al sector PYME que no puede competir con los grandes、eh, y. A la representación diversa de otros sectores en el ejercicio de la libertad de expresión. Hay allí algunas preguntas más que interesantes en los peticionarios, porque por obvias no son、eh, menos importantes, justamente. Y una fue: ¿Cómo está pensando el macrismo a la sociedad civil que se organiza para gestionar medios de comunicación? Que es la pregunta que hay que hacerle desde el origen. Si para vos solo cabe la modalidad de pensar. A los medios como empresas y a la comunicación como mercancía, ¿qué pensás hacer con todos los actores y actrices que pueden formar parte de la comunicación a partir de la gestión de un medio o ni siquiera de la gestión integral, simplemente de manifestarse a través de? Absolutamente, era una pregunta que ninguno de los que estaban ahí sentados podía responder por el gobierno, porque la respuesta es negativa, yo no la estamos pensando, y quedaba mal decirlo frente a los altos comisionados, me encanta decir la palabra comisionados, De la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La estrategia del gobierno fue hablar del pasado y hablar del futuro, pero ni loco hablar de lo que nos tenía sentados allí, porque eso es lo que mostraba debilidad. Claramente, habló del pasado, dando cuenta de la mala aplicación de la ley audiovisual, que entonces hubiera mejorado con una buena aplicación, y del de contexto. Por allí estuvo el derrape del de funcionario del gobierno de la provincia, Santiago Cantón, leyendo. Y luego planteó que eso había hecho、eh, una parte del informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión del 2015, el caso argentino elaborado por Lanza, en donde daba cuenta de la persecución a periodistas como. Elemento central de la política de comunicación del gobierno anterior, incluyendo casos denunciados por FOPEA, pero que no incluían los、eh, amedrentamientos que, subir, que sufrieron periodistas afines al gobierno anterior por parte del gobierno actual, que figuran en ese informe y todo lo que en realidad estaba en discusión allí. Y luego hablar sobre el futuro con promesas, promesas sobre el BIDET, en el sentido de que en algún punto, incluso en la, en la exposición de Bertoni, Eh, el problema era que se citaban algunas resoluciones de la ENACOM, en donde supuestamente están planteados los objetivos de la、eh, política de comunicación a implementar, que no figuran en ningún lado. Es decir, esa resolución 9 citada no está en la página web y ahí hay un problema. Supongamos que existiera, o hay un problema en el manejo de información pública por parte del gobierno, del mismo modo en que en algún punto, en la única instancia en la que se respondió alguna pregunta de los peticionarios, que fue. Eh, argumentada por Eberbisky, por el propio Becerra y también por Loretti, te una, un tecnicismo, pero que es bastante sencillo de explicar: que es, si ustedes sacan al cable de la ley audiovisual, sacan la obligación del must carry. ¿Qué es el must carry? Es la obligación que tienen los cableros de subir algunas señales por decisión estatal para que aporte a la diversidad y no basado en la discrecionalidad del objetivo comercial.、Eh, de Godoy planteó que. Está, habían revisado esa idea y que el m a s t Carry había vuelto a la regulación de la, la ley audiovisual, cosa que no figura más que en su planteo.、Ajá. Y ahí hay dos problemas, porque expone lo que no informan en caso de haberlo decidido y luego se ata las manos, porque queda obligado efectivamente, porque no importa que se lo haya dicho en la cara a Berbisky, Ana Jaramillo y los miembros de los peticionarios, se lo dijo en la cara al Edison Lanza, que es el redactor de libertad de expresión de la OEA y a los altos comisionados de esa reunión. Insisto en la idea, el gobierno fue inteligente. Digamos, si uno hubiera sido asesor del gobierno, tenía que decirle lo mismo que le dijeron los que decidieron esa estrategia. No hablemos del DNU, incluso a pesar de que no hablar del DNU implicaba no dar cuenta de que era una normativa legítimamente、eh, legitimada. Perdonen la, la reiteración de la palabra. Dos días antes p o r el propio Congreso Nacional. Eh, y sostener que lo actuado es transitorio. Esos son los dos tensores de la exposición del gobierno.、Eh, podríamos discutir, para mí no es transitorio, lo planteé incluso en, en una entrevista que se publicó en página 12 el día jueves. Para mí los efectos de lo actuado hasta ahora son permanentes porque la carrera, la concentración de la propiedad y la flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores en los medios son permanentes, pero es una discusión que no viene al caso ahora. Y se vincularon a esta idea del de e pasado autoritario y el futuro que corregirá, e insisto en esta idea, que corregirá el cumplimiento de una serie de objetivos que figuran en resoluciones que no conocemos.、Uh -huh. Hay un planteo interesante de Bertoni en su exposición donde dice: el Estado no está obligado a cumplir, a llevar adelante determinada política de comunicación, tiene que llevar adelante una, lo cual es cierto, pero el problema es que si Bertoni. O los funcionarios del gobierno que expusieron ante la OEA conocen cuáles son esos objetivos, deberían contarnos. No solo a la ciudad, sociedad civil que nosotros integramos, sino a, los que, a, la, a la ciudadanía específicamente, porque no figuran en ningún lado, más allá de las promesas de qué democrático va a ser el sistema cuando finalmente se, aprueba, se apruebe esa nueva ley. Santiago, ¿cómo es la modalidad con esto? ¿Existe algún tipo de fallo, algún tipo de vinculación con lo que resuelve la OEA a partir de lo expuesto? Sí, la、eh, comisión deberá presentar un informe、eh, que no es vinculante, es decir, no están obligados, aunque puede funcionar. Como antecedente en un fallo judicial en Argentina, por ejemplo, que seguramente será un resumen de lo planteado. Porque si uno escucha atentamente, encuentra en las respuestas de, los, de las autoridades, incluso más allá de cierta simpatía que, al menos en términos personales, sentí que expresaba Cabalaro y que llevaba adelante la reunión respecto de los representantes argentinos. Salvo que ello, ello haya sido una estrategia, un guiño, diciendo el alto nivel de los expositores del gobierno, que en realidad implica cuánta trascendencia le dio finalmente el gobierno a esa reunión por la, por la presencia de dos exrelatores de libertad de expresión. Pero digo, no estará obligado el gobierno nacional a llevarlo adelante en términos formales, no son vinculantes estas decisiones, pero serán efectivamente、eh, relevantes. No es lo mismo vinculante que relevante y hay que dar cuenta de esa diferencia. Lo cierto es que. Eh, esa estrategia de, de presentarse como el buen alumno, de Godoy llegó a decir vengo a aprender aquí, lo deja un tanto expuesto.、Eh, frente a esta situación, uno plantea una confirmación y una pregunta. La confirmación es: para los expertos, los entendidos, los que trabajamos todo el tiempo con esto, lo que nos involucra, o porque gestionan medios comunitarios, etc., é t e r a dejó malparado al gobierno. La este, reunión del viernes, porque se convalidó a la CIDH como una autoridad relevante y sabemos qué visión tiene respecto a la concentración de la propiedad de los medios, porque dio cuenta, Edison Lanza, por ejemplo, manifestó que los DNU tienen efectos negativos respecto a la autoridad de aplicación y de la concentración de la propiedad, y porque además, salvo Bertoni y en algún punto Cantón, más por el pasado que por lo actual, que por lo actual del viernes, Gran parte de los funcionarios del gobierno titubearon y se mostraron débiles, y entonces ese es un flanco sobre el que habrá que trabajar. La pregunta, si esa es la confirmación, es dónde impacta esto en la Argentina, en qué escenario impacta más allá de los que estamos involucrados todo el tiempo con este tema. El gobierno dejó、eh, el diálogo abierto, dijo que invitaría a los integrantes del colectivo de los peticionarios a las reuniones en las que discutirá la ley. Si no sucede, quedará desnudo. Si no lo hace, va a quedar desnudo efectivamente. Los, peti los peticionarios dejaron claro que la concentración es un problema grave y que necesita una regulación específica y diferente a la de cualquier otro sector, que es algo muy diferente de lo que. Eh, evalúan y contemplan cada uno de los integrantes de la comisión que va a redactar la ley.、Uh -huh. Hemos discutido mucho en términos personales con algunos de ellos, a quienes respetamos incluso, por la visión que tienen respecto de la concentración de la propiedad. No dicen que no haya que, que regular la concentración, lo que dicen es que debe ser regulada por defensa de la competencia y no por algún mecanismo específico para los medios. El futuro es una incertidumbre, claramente, porque mientras los efectos de la política económica de la alianza cambiemos. Empieza a materializarse, ajuste, inflación, despidos, y el Poder Judicial copa la escena. Todo el tiempo estamos hablando de causas judiciales, mañana supuestamente va a、eh, declarar Cristina Fernández, etc. En la agenda, en el trending topic de los temas que discute la sociedad, la ley audiovisual y el derecho a la comunicación va perdiendo. Un escalón por día va desapareciendo de la agenda, no de la agenda pública, el gobierno va a hacer cosas al respecto, pero sí de los temas que nos importan y nos resultan relevantes. Y en ese escenario, por más que conseguimos que fuera trending topic por algunos minutos, que todo el mundo que discute en Twitter, que somos 14, Estuviéramos hablando de eso, el problema es cuánto lograremos incidir en que esto sea relevante para el conjunto de la ciudadanía. Fuerte al medio hoy, dedicada especialmente a las conclusiones de lo que ocurrió el viernes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la reunión en Washington en esta audiencia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina.